¿Sabe cómo se vuelve una persona que u n o n a Practican constantemente, continuamente, cómo ver el lado negativo de la gente o de las situaciones, de los eventos hoy en día. ¿Sabe cómo se deprime la gente? ¿Sabe cómo se deprime la gente? Practican ser dependientes, pasivos y amargados. Saben cómo la gente se vuelve mezquina e intolerante. Practican ser perjuiciosa y condenar a todos que estén a su alrededor. Amado, tú eres responsable de cultivar tus cualidades positivas y negativas. ¿Qué coges tú? ¿La positiva o la negativa? Eso depende de ti. El versículo que leímos hace poco, entonces. Te regocijarás y te alegrarás tú con el levita y el extranjero que esté en medio de ti. Por todo el bien que el eterno, tu Dios, te h a dado a ti y a tu casa. Amén. Ven. Había También、eh, leí algo de un sabio. Dice que había un sabio hace muchísimos años de, que, de quien se decía que guardaba un gran secreto en un cofre dorado. Quizá aquellos que me siguen por Facebook q y se e n v i e r o n esta parte. p Olvidó lo que coloqué. Que lo hacía a él, a este sabio, lo hacía un gran triunfador en todos los aspectos de su vida. Y que por ello se consideraba el hombre más feliz del mundo. Muchos reyes, gobernantes y gente con dinero. Todos envidiosos le ofrecían poder y dinero. h a s t a que u n día intentaron robarle el cofre dorado, pero todo fue en vano. Más intentaban mientras á s n t a a b n n m e más intentaban, más infelices eran. Pues la envidia no les dejaba vivir. Así pasamos los años y el sabio era cada día más feliz. Un día se presenta un niño ante el sabio y le dijo: Señor, igualmente que tú, Yo también quiero ser feliz, inmensamente feliz. Porque él、no、me enseña qué debo hacer para conseguirlo. El sabio, a ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: Ven conmigo y presta mucha atención de lo que te voy a decir. En realidad, son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz. Y e s o s son mi mente y mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que d e b e seguir a lo largo de la vida. Escuche el primer paso. Debes creerte a ti mismo. Y todos los días, al levantarte y al acostarte, debes afirmar: Yo soy importante. Yo valgo, soy capaz, soy inteligente, soy cariñoso. Y espero mucho de mí. No hay obstáculo que no pueda vencer. Y el sábado le dijo al niño: y este paso se llama autoestima alta. El segundo paso es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres. Si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente.、Sí. Si dice que eres capaz, haz todo lo que te propongas. Entonces, si piensas que eres cañoso, expresa: caíno, tú caíno.、Sí. Si piensas que no hay obstáculo que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida. Y lucha por ella hasta lograrla. Y le dijo el sabio: y este paso se llama motivación. El tercer paso es que no debes envidiar a nadie por lo que quiera o por lo que es. Ellos alcanzaron sus metas. Ahora te toca a ti lograr tus metas. Cuarto paso: es que, que no debes albergar en tu corazón rencor hacia nadie. Este sentimiento no te dejará ser feliz. Tu perdona y yo viva. Quinto paso. El que no es tomar las cosas que no te pertenecen. Recuerda que, recuerda que de acuerdo a la ley de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor. Sexto paso: es que no debes maltratar a nadie. Todos los de, todo seres del mundo tenemos derecho a que, que se nos respete y que, nos, que se nos quiera, que se nos ame. Y por último, levántate. Levántate siempre con una sonrisa en los d a b l o s Observa a tu alrededor, descubre todas las cosas: el lado bueno y el lado bonito. Piensa en lo afortunado que eres a tener todo lo que tienes. Ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir nada a cambio. Mira a l a p e r s o n a y descubre en ellas sus cualidades. Y da a ellos también el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices. Aplica todos estos pasos y verás qué fácil es ser feliz. Todos estos consejos amados que está dando este sabio al niño es lo mismo, consejo. Están en la torre. Y tu padre se está atormentando hoy aquí. Una persona verdaderamente feliz no permite que la felicidad dependa de factores exteriores que no puedan controlar. La felicidad no consiste en obtener lo que deseas, sino Saber apreciar lo que ya tienes, Olventes a la tierra que Adonai tu e l o i n te ha dado como tu h e r e n c i a Y hayas tomado posesión de ella y la habites. Es el principio de la Torah, la p a r c i a de esta semana. Después de que la semana pasada estuvimos estudiando la p a r a i a l quites de. Quites d significa c o n d o salgas a la guerra. Esta semana estamos, va, estamos en k i t a b ó k i t a b ó cuando entra o cuando entres a la tierra. Aquí ya tenemos la primera enseñanza al d i c i o n a d r Que para entrar a la tierra, que el Heroín, que nuestro Dios nos promete, tenemos que luchar. Tenemos que guerrear. Que son muchos los enemigos que nos encontramos en el, entre, entre ese salir y entrar. De eso hablamos la semana pasada, si no recuerdo, habló algo el postor. Que nos encontramos. A s e g i r a la guerra nos encontramos con un enemigo especial llamado Amalek. En cada generación amado, en la vida del pueblo de Israel, ha n habido un Amalek. Hoy por hoy, Habrá un Amalek. Y decimos que hoy por hoy viene siendo como un espíritu que se opone a todo lo que hagamos a favor de la obra del de, de, de Señor. En esta semana se nos habla. De cuando entres a la tierra. Según el famoso sabio, el rabino, es lo i s m o Isaac, conocido popularmente como r a s h i un sabio francés medieval, el versículo el Pasu. Con el cual se inicia esta para a l l de hoy, cuando entres a la tierra de Adonai, tú eres el huir que te está dando como tu herencia y hayas tomado posesión de ella, y l a avistes. Dice este sabio Rashid, De que este versículo contiene dos expresiones al hacer referencia a la tierra de Israel. Una es cuando hayas tomado posesión de ella, y la otra cuando haya, la hayas habitado. La primera se refiere a la, a la conquista. Toma de posición del territorio y la segunda e l asentamiento, habitar el territorio. Dos expresiones, dos cosas diferentes. La toma de posición implica la conquista completa de todo el territorio de las tierras de Israel y ahí el. Asentamiento al estado del territorio implica la división y repartición del territorio a cada una de las tribus y familias. El versículo que hemos analizado, muy breve, se trata de un mandamiento: se trata de un mandamiento de una misma. Es una misma. Ay, pero camino, pero yo no estoy en Israel. Y como no vivo en Israel, entonces esta misma no recae sobre nosotros. Entonces podemos pensar muy fácilmente: no podemos hacer, podemos, podemos hacer los locos, como dicen por ahí. Con los mandamientos que el Señor nos está mandando que obedezcamos cuando, en, cuando entres. ¿Quién me sigue? ¿Me e s t á b i d o explicar? La semana pasada hablamos de DJC, cuando salgas a la, tierra, a, a la guerra. Y vimos el que pasó. Vimos este versículo de una forma diferente, no lo vimos tipo literal, Peshat, como,、eh, como se conoce en, en el hebreo, sino textualmente, sino de una forma espiritual. Podríamos ser, podría ser en el otro nivel más alto, que es el nivel de short, secreto. Cuando salga a la, a la guerra contra tus enemigos. Asimismo, podemos ver este versículo, cuando entres y veas a tus enemigos. Cuando entres y veas, A tus enemigos. Cuando entramos y comenzamos a conocer al Eterno d e la perspectiva hebrea, hay enemigos que nos están viendo para qué, para perturbarnos. Cuando entres, cuando entramos y nos identificamos como verdadero Hijo del Altísimo, bendito sea. Cuando entres y veas a tus enemigos, cuando entramos y comenzamos, y comenzamos a vivir como j u d í o m e s i á n i c o teniendo el estilo de vida que h e s h e m ha dejado a sus hijos. Porque déjame decirle, el judaísmo no es una religión, es un modo de vida. Ahí el Eterno está cumpliendo con su promesa de hacernos entrar a las tierras prometidas, espiritualmente hablando. O sea que no tenemos que esperar hasta que vivamos en las tierras de Israel cuando nosotros practicamos todo lo que se practica en Israel. Así estemos en Venezuela. En México, en Colombia, en Ecuador, en cualquier otro lugar del mundo, estaremos entrando a esa forma de vida que Dios quiere para nosotros. Eso es entrar a la tierra, entrar a vivir bajo su protección y bendición. Pero al entrar, Hacer parte del pueblo del Eterno es bueno conocer unas condiciones que Él nos pone en esta para a l l en esta porción. Condiciones que, si las cumplimos, estarán confirmando que entramos verdaderamente a ser parte de su pueblo Israel. Y esas comisiones comienzan en el versículo 2 de esta p r e a Que dice el versículo 2: Tomarás los primeros frutos de toda la siembra que la tierra dé. ¿Cuáles tú cosecharás de tu tierra que el oráculo de Dios te está dando? Lo pondrás en una cesta e irás al lugar que Adonai Tuerwin escoja para que su nombre habite. Te acercarás al Cohen, al sacerdote que esté en oficio en ese tiempo y dirás a él: Hoy yo le c l a r o a Adonai Tuerwin que yo he venido a la tierra. Que Adonai juró a nuestros padres que él nos daría. El Cohen tomará la cesta en su mano en tu mano, tu y la pondrás frente a la tal de Adonai, tú el u n i m Amén. Quizás para alguien. El versículo no se identifica mucho con él, porque lo ve diferente a lo que a lo que él le enseñaron. Siempre nos enseñaron que uno llegaba al camino del Eterno para que él le supiera y nos diera todas las cosas. e n e s t a parada aprendemos que lo primero que Elohim le dice a uno es dame, no porque él lo necesita, que tiene que ver a darle al eterno con el que hayamos entrado a ser parte de su pueblo. Pues muy sencillo. Sencillamente que cuando le damos al Eterno es cuando estamos confirmando que entramos a ser parte de su pueblo. Si no le damos a Él, que decimos que es nuestro Dios, quiere decir que aún no somos judíos. Ni meséricos ni esvaditas, y no p a r t e n e c e m o s a su pueblo, ni merecemos llamarnos sus hijos, porque nuestra actitud, con nuestra actitud, estamos demostrando que Él no es nuestro Dios. ¿Qué me ha entendido este punto? Por eso me dicen amén. Con el versículo siguiente, el número 10, se profundiza más sobre este tema. Vamos a ver qué dice. Versículo 10. Por lo tanto, como puedes ver, Yo ahora he traído los primeros frutos de la tierra, c u a l Adonai me ha dado. Entonces pondrás la cesta delante de Adonai, tu Dios, y adorarás delante de Adonai, tu Dios. Aquí está claro. Cuando sabemos que el aparato judío. Viene de l Hebreo y Judí. Y Judí significa adorador del Eterno. Entonces nos queda claro que para ser un adorador, ser judío, primero tenemos que darle a Él. Porque vienes a adorar. Vienes a dar algo. Vienes. Bien puede ser un cántico nuevo, o puede ser una alabanza de lo más profundo de tu corazón, puede ser una ofrenda, una p r e m i s a o un compromiso. Es la manera de confirmar que nos, que hacemos, nos hacemos parte de su pueblo. Más adelante, Nos sigue enseñando la Torah en el siglo XII que dice después que hayas apartado una décima parte de lo que las i e m b r a produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, le hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás en la presencia de Adonai, tú, Héroe, tu Dios, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para e Héroe y las he dado a Elvita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando a cada uno de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Amén.、Amen. La obediencia a su mandamiento, como dice el versículo, el versículo de c a s t i l o se dice: Yo no he comido nada. De esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ellos cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. He obedecido a lo que Adonai Nieduin ha dicho y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. En síntesis, debemos ofrecer y dar. Con sinceridad y, ale y alegría, obedeciendo sus mandamientos. Esa es otra condición que el t e r n o nos coloca: la obediencia a su mandamiento. De acuerdo a lo que se lee en la Torah, nadie puede decir. Yo hago, yo hago parte del pueblo del Eterno, pero yo hago lo que me da la gana. Ni le doy, ni le obedezco. o u ó m o pretende p a r e n e c e r al pueblo de Dios pensando, actuando de esta forma? Sin dar, sin obedecer. Si cree que sin darle al Eterno, Y si no me sedes, sigues i e n d o parte de su pueblo. Quiero que e s t á s muy equivocado. Y estás en la u d a equivocado. Después que uno le ha dado y ha obedecido, porque la acción de dar, cuando tú das la acción de dar ese resultado, De obedecer. Entonces, cuando podemos decir, es cuando podemos decir, mira desde tu morada, santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestro padre, una tierra que suele leche y miel. Esa tierra que fluye de c h i m i e l Alguien dijo, no se fue, el hermano Belán. Alguien dijo, b e l l a c o es tierra que fluye de c h i m i e l Porque aquí recibe la palabra. Esa es la tierra que recibe la. Además, es un además de tu trabajo. Es tu casa, son tus hijos, es tu sinagoga, es tu líder que has puesto en, en tu camino. Y entonces, ya como parte ya como parte como de, de su pueblo, Israel, el e t e r o te va a decir: o y Adonai. Tu Elohim te ordena obedecer estas leyes y estatutos, por lo tanto las observarás y obedecerás con todo tu corazón y con todo tu ser. A través de la primicia, ofendas, r Primicia Bikuin. Ofenda este rumor y odiemos s o n mal ser. Y a t r a v é s también de la obediencia a su mandamiento, a su mismo, como dice el versículo 17: Tú estás declarando hoy, estás de acuerdo, que d o n a r tu Dios. Y que seguirás sus caminos, observarás sus leyes, los mandamientos, estatutos y harás lo que Él dice. Después que tú te comprometas a eso, entonces cuando. Como dice el versículo 18, a su vez a d o n a i está acordando hoy que tú eres pueblo suyo, su especial tesoro, como él te prometió, que tú observarás sus mandamientos y que él te levantará alto por encima de todas las naciones. Que era hecho en alabanza, r e p u g n a c i ó n y gloria. Y, que, y como él dijo, tú serás mi pueblo, tú serás un pueblo, a l o s serás un pueblo santo para d o n a r tu Dios. Estas enseñanzas, amado, caen muy bien en estos tiempos. en l o s tiempos de tribulaciones que estamos pasando e l mundo entero. Los tiempos se acercan. Los tiempos están muy cerca. Los tiempos finales. Y esta enseñanza cae muy bien en otros tiempos. Muchos creen que son. Parte del pueblo de Dios, pero a la manera de ellos, no a la manera del Eterno. Espero que puedan, podamos reflexionar acerca de todo esto, para que no les pase como profetizó j e s h u a Nuestro maestro, nuestro j u e r e j e s h u a que les va a pasar a muchos si no dejan la mentira y se vuelven a vehemer a la verdad, la verdad del Eterno, su Torah, su ley. Mateo 7 dice: Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que os lleva a la destrucción es ancha y el camino es p a c i o s o Muchos viajan por él, pero es una puerta estrecha y un, y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos. Lo encuentran. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos lo, lo reconocerán. Puede la gente recoger uva, d e r o es espino. s O higos de los carlos. De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce fruta mala. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, y un árbol enfermo da buen fruto. Todo árbol Que no produce buen fruto, que es cortado y echado en el fuego. Así pues, por su fruto los reconoceréis. No todos los que me dicen, Señor, mi Señor, entrarán en el reino de Adonai. Sino s o l o aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí hay algo muy fuerte: que dice, en aquel día muchos me dirán, mi Señor, mi Señor, no. Profetizamos en t u nombre, no echamos demonios en t u nombre, no hicimos muchos milagros en t u nombre. Entonces les diré en su propia cara: Nunca los conocí, a p a r t e n s e de mí, tan grande soy de la t o r á d e la ley, toda, tan grande s de la t o r á El que tenga oído para oír, que oiga. A luz a Shem. Tomando el versículo inicial, 26,2 de Defeín, de Autonomio, entonces tomarás de Arquimisias. de todos los frutos que se c a e de la tierra que el a n á l i tu b e r u í n te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que el a n a i de tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿En qué consistía esta, esta misma, este moramiento? Consistía en llevar la premisa al b e n j a m i n al s h a templo, al centro templo, de todos los famosos frutos d a d o en la tierra de Israel. De todos s a b é s e s trigo, cebada, uva, higo, granada, asesura y dátiles. Esas son Los siete frutos que nuestra tierra Israel da. Quiero enseñarles algo que quizá muchos no lo saben, pero algunos sí lo saben. Y es, que, y es la preparación de esta misma, la preparación de este m o v a m i e n t o Se hacía de esta manera, cuando el dueño de l a t i e r a al darse cuenta de la maduración de c u a l q u i e r de las especies, de estas especies, de estas frutas que acabamos de nombrar, tomaba una cuerda, una, una cinta, una cuerda, algo, y actaba alrededor del mismo para señalarlo como Como primicia, el que viene a parar primicia. Allí es donde se aprende eh, eh, los cristianos en lleno de la primicia, dar algo de lo g nuevo que han comenzado. s e empezó a trabajar, dar una parte o dar e l suelo. d El primer sueldo, al en fin, cualquier cosa. Así es que, p r o antiguamente era de esta forma. No está mal, digamos que lo haga de esa forma, el cristiano. De principio, amados, podemos ver, darnos cuenta que no era fácil para ese agricultor que ponía en prueba. El autocontrol. Yo me imagino a alguien a que ve el, el brote de la primera fruta, el, el retoño de ese brote, es como el aceite cuando se prensa el aceite extra virgen, que es el, el, la primera prensada que se da suave, que es la primera gota que cae en el aceite de oliva. Que por cierto, usaban para el alumbramiento de la menorada. De que usted vea una granada, un daqui, apenas ahí s a l i e r o v e r d a d Se ponía en prueba el autocontrol de la persona. Hacer tentado probar la primera fruta. Madura de una variedad de las que no se disponía hacía mucho tiempo, esta misma, este mandamiento se nos obliga a o b t e n e r n o s y reservarla para hacernos. Como podemos observar, que este mandamiento que se ofrece al Eterno obliga a la persona como. Toda o f r e n a dada a h a s h e m obliga a dar lo mejor de sí, en, todo, en este caso, lo mejor saído de la tierra, de su tierra. El mandamiento obliga también a los dueños de ganado, ovino y v a c u n o en dar. La primicia de aquellos animales en perfecta condición de salud. No cojos, no ciegos, no rengo, s no. Lo mejor. Amado de todas las naciones del mundo, Israel es la primicia santa de Jacén. Es Kadosh Hashem. Somos el pueblo de Hashem. Somos la primicia santa de Hashem. Somos la fruta recogida de Hashem. Como ofrenda, como un diezmo para Hashem. El Señor es que a g a que somos únicos. También. Según Samuel dice: ¿Y quién es como tú? Como tu pueblo. ¿Y quién es como tu pueblo? Como Israel, nación única en la tierra. Y nosotros le respondemos: Señor mi Dios, que he obedecido. Y he cumplido todo lo que me has ordenado. Mira desde e l c i e l o desde tu santa morada, y bendice a tu pueblo Israel. Nuestro Señor, nuestro Dios, por medio de la m i s b a Del mandamiento de los d i e z g o s establecidos ordena las declaraciones de las bendiciones como resultado de la obediencia. Por las bendiciones alcanzamos el propósito de Adonai para nuestras vidas. Este es otro tema que nos ilustra para. En esta paréntesis, y nos deja una gran enseñanza. La paréntesis nos habla de las bendiciones, de las maldiciones. Esa poción la leyó mi hermano Abraham cuando pasó a leer la Torah. No porque creemos que、eh, vamos a mencionar solamente la bendición, no porque no creemos. A, No es que queremos hacer caso omiso a las maldiciones. Ahí están. Ya que sabemos muy bien que las maldiciones, que es el resultado de la desobediencia, es el orden de cosas por las cuales, cuando hacemos lo que es deshonesto, cuando hacemos lo que es pecaminoso, delante del Señor. Nos da, nada nos podrá salir bien y fácilmente. Encontraremos la frustración, la enfermedad y la muerte. Sino que vamos a hacer algo diferente en l a ocasión,、Creo、que hagamos algo diferente. En esta pareja, En esta porción de la palabra, d e j a c e r nos habla de dos montes existentes allá en Eres Israel. En la cercanía de Shechem está el monte g e r s í n y el monte e i b a r m o s é s ordena al pueblo a entrar a Israel, a Eres Israel. Bajo la dirección de su sucesor, de Joshua Joshua, debía de viajar a ese lugar para pronunciar las bendiciones y las maldiciones. Al monte g e s í n iban a ascender seis t i b o s Simón, l e b í y u b a l á Estacar, Josep y b e n j a m i n y las otras seis al monte Eivar, a Rubén, Gad, Asher, s e b u l ó n Dan y n a f t a l i También da la orden de en la cual deberían ir al Ararca los sacerdotes. Los ancianos de los levitas, los cuales debían permanecer en el monte, en el valle, ahí abajo, entre los dos montes, en el monte Gersín y el monte e l b a r Ahí abajo estaban los levitas. Los Juanín, los sacerdotes, formarían, form, formarían un círculo interno. Alrededor del arca, el arca sagrada, y los levitas que formaran un círculo interno alrededor de los Juanín. Mirando hacia el monte Jesín, los ancianos de los levitas debían proclamar la primera bendición para que escucharan las tribus. De ambas montañas y decían: Bendito el hombre que no hiciera imagen fundada o tallada. Las tribus en ambas montañas contestarían: Amén, así sea. p o r q u e r i o r m e n t e los ancianos de los levitas mirando hasta el monte. e i a r p r o d u c i a b a la primera maldición, maldito el hombre que hiciera imagen fundida o t a l l a d a Las tribus sobre ambos montes contestarían: Amén, así sea. Y así los e v i t a s debían continuar pronunciando el. En forma alternativa, una bendición y una maldición. Como dije al principio, que esta oportunidad no vamos a pronunciar las maldiciones como tal, sino que cada maldición formulada forma positiva como una bendición. Vamos a ponernos de pie, amado. Vamos a poner o de pie. Ellos e d a un nuevo acuerdo. c o n c é n t r a s e Tengan cabaná. Cabaná. Tengan cabaná. Tengan concentración. Y mucha e m u l á Mucha fe. Y sobre también pita j ó n Confianza. Ellos e a un acuerdo, una nueva a c e n t a c i ó n de la Torah, como si estuviéramos allá en la tierra de Israel. Mi esposa últimamente ha sentido un deseo profundo de ir a la Israel. Todo l a c o m p a r t Como, como pueblo de Adonai, como somos, como con un corazón totalmente cambiado, porque yo creo que su corazón, ese no ha quitado aquel corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne. Ese corazón está totalmente cambiado. Amados míos, quiero que proclamar estas bendiciones sobre ustedes, primero, como dice la Torah, y v e d r á n sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Adonai, tu Dios. Bendito seas tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de t u s p e r i a s la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Bendito sean tu canasta. tu alteza de amasar tu d e s p e n s a nunca、no、escasearás habrá abundancia bendito serás en tu entrar y bendito sea tu salir y ahora amado vamos a pronunciar lo siguiente El hombre que no hace secretamente imagen, bibliografía, digan amén. amén. Bendito es el hombre que no desprecia a su padre y a su madre. Bendito es el hombre que no mueve la marca de límites de la propiedad de su vecino. Bendito es el hombre que no guía mal al ciego. Que no le brinda al ignorante un consejo errado. Bendito el hombre que no pervierte el juicio de un converso, un huérfano y una viuda. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con la esposa de su padre. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con un animal. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con, con, con su hermana. Bendito es el hombre que no se acuesta secretamente con su suegra. Bendito es el hombre que no destruye a su compañero secretamente hablando la a c i ó n acerca de él. Bendito es el hombre que no acepta su abuelo. Tiene un beneficio financiero para que muera una persona inocente. Bendito es el hombre que mantiene todas las palabras de esta Torah y l a cumple. Caboche, oigo que sea que la palabra de mi boca. La meditación de mi corazón se a c e p tolerante a de ti, oh mi Señor, mi roca de mi reino. Amén. No.、Uh -huh. Y p u d i m o s e s c u c h a r t u v o z